La verdad que no estoy muy interiorizado por la situación, pero entiendo que si ya hubo un acuerdo entre ADC y CODITEP este, por el reglamento, antes de comenzar la temporada, eh, se tendría que ejecutar lo, lo que dice la letra fría.